Capítulo 23. Lo más importante era que Lugine no había podido prever semejante desenlace. Sus actancias se debían a que en ningún momento se había imaginado que dos mujeres solas y pobres pudieran desprenderse de su dominio. Este convencimiento estaba reforzado por su vanidad y por una ciega confianza en sí mismo. Piotr Petrovich, salido de la nada, había adquirido la costumbre casi enfermiza de admirarse a sí mismo profundamente. Tenía una alta opinión de su inteligencia, de su capacidad y, a veces, cuando estaba solo, llegaba incluso a admirar su propia cara en un espejo. Pero lo que más quería en el mundo era su dinero, adquirido por su trabajo y también por otros medios. A su juicio, esta fortuna le colocaba en un plano de igualdad con todas las personas superiores a él. Había sido sincero al recordar amargamente a Dunia que había pedido su mano a pesar de los rumores desfavorables que circulaban sobre ella. Y al pensar en lo ocurrido, sentía una profunda indignación por lo que calificaba mentalmente de negra ingratitud. Sin embargo, cuando contrajo el compromiso estaba completamente seguro de que aquellos rumores eran absurdos y calumniosos, pues ya los había desmentido públicamente Marfa Petrovna, eso sin contar con que hacía tiempo que el vecindario, en su mayoría, había rehabilitado a Dunya. Lugine no habría negado que sabía todo esto en el momento de contraer el compromiso matrimonial, pero, aun así, seguía considerando como un acto heroico la decisión de elevar a Dunia hasta él. Cuando entró, días antes, en el aposento de Raskolnikov, lo hizo como un bienhechor dispuesto a recoger los frutos de su magnanimidad y esperando oír las palabras más dulces y aduladoras. Huelga decir que ahora bajaba la escalera con la sensación de hombre ofendido e incomprendido. Dunia le parecía ya algo indispensable para su vida y no podía admitir la idea de renunciar a ella. Hacía ya mucho tiempo, años, que soñaba voluptuosamente con el matrimonio, pero se limitaba a reunir dinero y esperar. Su ideal, en el que pensaba con secreta delicia, era una muchacha pura y pobre. La pobreza era un requisito indispensable, bonita, instruida y noble, que conociera los contratiempos de una vida difícil, pues la práctica del sufrimiento la llevaría a renunciar a su voluntad ante él. y le miraría durante toda su vida como a un salvador, le veneraría, se sometería a él, le admiraría. Vería en él el único hombre. Qué deliciosas escenas concebía su imaginación en las horas de asueto sobre este anhelo aureolado de voluptuosidad, y al fin vio que el sueño acariciado durante tantos años estaba a punto de realizarse. La belleza y la educación de Adotia Romanovna le habían cautivado, y la difícil situación en que se hallaba había colmado sus ilusiones. Dunia incluso rebasaba el límite de lo que él había soñado. Veía en ella una muchacha altiva, noble, enérgica, incluso más culta que él, lo reconocía, y esta criatura iba a profesarle un reconocimiento de esclava, profundo, eterno, por su acto heroico. iba a rendirle una veneración apasionada, y él ejercería sobre ella un dominio absoluto y sin límites. Precisamente poco antes de pedir la mano de Dunia había decidido ampliar sus actividades, trasladándose a un campo de acción más vasto, y así poder ir introduciéndose poco a poco en un mundo superior, cosa que ambicionaba apasionadamente desde hacía largo tiempo. En una palabra, había decidido probar suerte en Petersburgo. Sabía que las mujeres pueden ser una ayuda para conseguir muchas cosas. El encanto de una esposa adorable, culta y virtuosa al mismo tiempo podía adornar su vida maravillosamente, atraerle simpatías, crearle una especie de aureola, y todo esto se había venido abajo. Aquella ruptura, tan inesperada como espantosa, le había producido el efecto de un rayo. Le parecía algo absurdo, una broma monstruosa. Él no había tenido tiempo para decir lo que quería, solo había podido alardear un poco. Primero no había tomado la cosa en serio, después se había dejado llevar de su indignación, y todo había terminado en una gran ruptura. Amaba ya a Dunia a su modo, la gobernaba y la dominaba en su imaginación, y, de improviso, no, era preciso poner remedio al mal, conseguir un arreglo al mismo día siguiente y, sobre todo, aniquilar a aquel jovenzuelo, a aquel granuja que había sido el causante del mal. Pensó también, involuntariamente y con una especie de excitación enfermiza, en Rasumikine, pero la inquietud que éste le produjo fue pasajera. Compararme con semejante individuo, tal que más temía, era Svidrigailov, en resumidas cuentas, que tenía en perspectiva no pocas preocupaciones. «No, he sido yo la principal culpable», decía Dunia, acariciando a su madre. «Me dejé tentar por su dinero, pero yo te juro, Rodia, que no creía que pudiera ser tan indigno. Si lo hubiese sabido, jamás me habría dejado tentar». No me lo reproches, Rodia. Dios nos ha librado de él, Dios nos ha librado de él. Murmuró Pulkeria Alejandrovna, casi inconscientemente. Parecía no darse bien cuenta de lo que acababa de suceder. Todos estaban contentos y cinco minutos después charlaban entre risas. Solo Dunechka palidecía a veces, frunciendo las cejas, ante el recuerdo de la escena que se acababa de desarrollar. Pulkeria Alejandrovna no podía imaginarse que se sintiera feliz por una ruptura que aquella misma mañana le parecía una desgracia horrible. Rasumikine estaba encantado. No osaba manifestar su alegría, pero temblaba febrilmente como si le hubieran quitado de encima un gran peso. Ahora era muy dueño de entregarse por entero a las dos mujeres, de servirlas. Además, sabía Dios lo que podría suceder, sin embargo, rechazaba, acobardado, estos pensamientos y temía dar libre curso a su imaginación. Raskolnikov era el único que permanecía impasible, distraído, incluso un tanto huraño. Él, que tanto había insistido en la ruptura con Lujine, ahora que se había producido, parecía menos interesado en el asunto que los demás. Dunia no pudo menos de creer que seguía disgustado con ella, y Pulqueria Alejandrovna lo miraba con inquietud. «¿Qué tienes que decirnos de parte de Svidrigailov?» Le preguntó Dunia. «Eso, eso», exclamó Pulkeria Alejandrovna. Raskolnikov levantó la cabeza. «Está empeñado en regalarte diez mil rublos y desea verte una vez estando yo presente. Verla, de ningún modo». exclamó Pulkeria Alejandrovna. Además, tiene la osadía de ofrecerle dinero. Entonces Raskolnikov refirió, secamente, por cierto, su diálogo con Svidrigailov, omitiendo todo lo relacionado con las apariciones de Marfa Petrovna, a fin de no ser demasiado prolejo. Le molestaba profundamente hablar más de lo indispensable. ¿Y tú qué le has contestado? Preguntó Dunia. Yo he empezado por negarme a decirte nada de parte suya y entonces él me ha dicho que se las arreglaría, fuera como fuera, para tener una entrevista contigo. Me ha asegurado que su pasión por ti fue una ilusión pasajera y que ahora no le inspiras nada que se parezca al amor. No quiere que te cases con Lujine. En general, hablaba de un modo confuso y contradictorio. ¿Y tú qué opinas, Rodia? ¿Qué efecto te ha producido? Os confieso que no lo acabo de entender. Te ofrece 10.000 rublos y dice que no es rico. Afirma que está a punto de emprender un viaje, y al cabo de 10 minutos se olvida de ello, de pronto me ha dicho que se quiere casar y que le buscan una novia, sin duda, persigue algún fin, un fin indigno seguramente. Sin embargo, yo creo que no se habría conducido tan ingenuamente si hubiera abrigado algún mal propósito contra ti, yo, desde luego, he rechazado categóricamente ese dinero en nombre tuyo. En una palabra, ese hombre me ha producido una impresión extraña, e incluso me ha parecido que presentaba síntomas de locura, pero acaso sea una falsa apreciación mía, o tal vez se trate de una simple ficción. La muerte de Marfa Petrovna debe de haberle trastornado profundamente. Que Dios la tenga en la gloria. Exclamó Pulkeria Alejandrovna, siempre la tendré presente en mis oraciones. ¿Qué habría sido de nosotras, Dunya, sin esos tres mil rublos? Dios mío, no puedo menos de creer que el cielo nos los envía. Pues has de saber, Rodia, que todo el dinero que nos queda son tres rublos y que pensábamos empeñar el reloj de Dunia para no pedirle dinero a él antes de que nos lo ofreciera. Dunia parecía trastornada por la proposición de Svidrigailov. Estaba pensativa. «Algún mal propósito abriga contra mí», murmuró, como si hablara consigo misma y con un leve estremecimiento. Raskolnikov advirtió este temor excesivo. «Creo que tendré ocasión de volverle a ver», dijo a su hermana. «Lo vigilaremos». exclamó enérgicamente Rasumikine. Me comprometo a descubrir sus huellas. No le perderé de vista. Cuento con el permiso de Rodia. Hace poco me ha dicho. Vela por mi hermana. ¿Me lo permite usted, Adotia Romanovna? Dunia le sonrió y le tendió la mano, pero su semblante seguía velado por la preocupación. Pulkeria Alejandrovna le miró tímidamente, pero no intranquila, pues pensaba en los tres mil rublos. Un cuarto de hora después se había entablado una animada conversación. Incluso Raskolnikov, aunque sin abrir la boca, escuchaba con atención lo que decía Rasumikine, que era el que llevaba la voz cantante. ¿Por qué han de regresar ustedes al pueblo? exclamó el estudiante, dejándose llevar de buen grado del entusiasmo que se había apoderado de él. ¿Qué harán ustedes en ese villorrio? Deben ustedes permanecer aquí todos juntos, pues son indispensables el uno al otro, no me lo negarán. Por lo menos, deben quedarse aquí ir una temporada. En lo que a mí concierne, acépteme como amigo y como socio y les aseguro que montaremos un negocio excelente. Escúchenme. Voy a exponerles mi proyecto con todo detalle. Es una idea que se me ha ocurrido esta mañana, cuando nada había sucedido todavía. Se trata de lo siguiente. Yo tengo un tío que ya les presentaré y que es un viejo tan simpático como respetable, que tiene un capital de mil rublos y vive de una pensión que le basta para cubrir sus necesidades. Desde hace dos años no cesa de insistir en que yo acepte sus mil rublos como préstamo con el 6% de interés. Esto es un truco. Lo que él desea es ayudarme. El año pasado yo no necesitaba dinero, pero este año voy a aceptar el préstamo. A estos mil rublos añaden ustedes mil de los suyos y ya tenemos para empezar. Bueno, ya somos socios. ¿Qué hacemos ahora? Rasumikine empezó acto seguido a exponer su proyecto. Se extendió en explicaciones sobre el hecho de que la mayoría de los libreros y editores no conocían su oficio y por eso hacían malos negocios, y añadió que editando buenas obras se podían no solo cubrir gastos, sino obtener beneficios. Ser editor constituía el sueño dorado de Razumikine, que llevaba dos años trabajando para casas editoriales y conocía tres idiomas, aunque seis días atrás había dicho a Raskolnikov que no sabía alemán, simple pretexto para que su amigo aceptara la mitad de una traducción y, con ella, los tres rublos de anticipo que le correspondían. Raskolnikov no se había dejado engañar. ¿Por qué despreciar un buen negocio? exclamó Razumikine con creciente entusiasmo, teniendo el elemento principal para ponerlo en práctica, es decir, el dinero. Sin duda tendremos que trabajar de firme, pero trabajaremos. Trabajará usted a Dotia Romanovna, trabajará su hermano y trabajaré yo. Hay libros que pueden producir buenas ganancias. Nosotros tenemos la ventaja de que sabemos lo que se debe traducir. Seremos traductores, editores y aprendices a la vez. Yo puedo ser útil a la sociedad porque tengo experiencia en cuestiones de libros. Hace dos años que ruedo por las editoriales y conozco lo esencial del negocio. No es nada del otro mundo, créanme. ¿Por qué no aprovechar esta ocasión? Yo podría indicar a los editores dos o tres libros extranjeros que producirían 100 rublos cada uno, y sé de otro cuyo título no daría por menos de 500 rublos. A lo mejor aún vacilarían esos imbéciles. Respecto a la parte administrativa del negocio, papel, impresión, venta, déjenla en mi mano, pues es cosa que conozco bien. empezaremos por poco e iremos ampliando el negocio gradualmente. Desde luego, ganaremos lo suficiente para vivir. Los ojos de Dunia brillaban. «Su proposición me parece muy bien, Dmitri Prokofich. Yo, como es natural», dijo Pulkeria Alejandrovna, «no entiendo nada de eso. Tal vez sea un buen negocio. Lo cierto es que el asunto me sorprende por lo inesperado. Respecto a nuestra marcha, solo puedo decirle que nos vemos obligadas a permanecer aquí algún tiempo». Y al decir esto último, dirigió una mirada a Rodia. «¿Tú qué opinas?», preguntó Dunia a su hermano. «A mí me parece una excelente idea». Naturalmente, no puede improvisarse un gran negocio editorial, pero sí publicar algunos volúmenes de éxito seguro. Yo conozco una obra que indudablemente se vendería. En cuanto a la capacidad de Rasumikine, podéis estar tranquilas, pues conoce bien el negocio, además, tenéis tiempo de sobra para estudiar el asunto. ¡Hurra! Gritó Rasumikine. Y ahora escuchen. En este mismo edificio hay un local independiente que pertenece al mismo propietario. Está amueblado, tiene tres habitaciones pequeñas y no es caro. Yo me encargaré de empeñarles el reloj mañana para que tengan dinero. Todo se arreglará. Lo importante es que puedan ustedes vivir los tres juntos. Así tendrán a Rodia cerca de ustedes. Pero oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué te marchas, Rodia? Preguntó Pulquería Alejandrovna con evidente inquietud. Y en este momento, le reprochó Rasumikine. Dunia miraba a su hermano con una sorpresa llena de desconfianza. Él, con la gorra en la mano, se disponía a marcharse. Cualquiera diría que nos vamos a separar para siempre. exclamó en un tono extraño. No me enterréis tan pronto. Y sonrió. Pero, ¿qué sonrisa aquella? Sin embargo, dijo distraídamente, quién sabe si será la última vez que nos vemos. Había dicho esto contra su voluntad, como reflexionando en voz alta. Pero, ¿qué te pasa, Rodia? Preguntó ansiosamente su madre. ¿Dónde vas? Preguntó Dunia con voz extraña. Me tengo que marchar, repuso. Su voz era vacilante, pero su pálido rostro expresaba una resolución irrevocable. Yo quería deciros, continuó. He venido aquí para decirte, mamá, y a ti también, Dunia, que debemos separarnos por algún tiempo, no me siento bien, los nervios, ya volveré, más adelante, cuando pueda. Pienso en vosotros y os quiero. Pero dejadme, dejadme solo. Esto ya lo tenía decidido, y es una decisión irrevocable. Aunque hubiera de morir, quiero estar solo. Olvidaos de mí. Esto es lo mejor, no me busquéis». Ya vendré yo cuando sea necesario, y, si no vengo, enviaré a llamaros. Tal vez vuelva todo a su cauce, pero ahora, si verdaderamente me queréis, renunciad a mí. Si no lo hacéis, llegaré a odiaros. Esto es algo que siento en mí. Adiós, Dios mío, exclamó Pulqueria Alejandrovna. La madre, la hermana y Rasumikine se sintieron dominados por un profundo terror. Rodia, Rodia, vuelve a nosotras, exclamó la pobre mujer. Él se volvió lentamente y dio un paso hacia la puerta. Dunia fue hacia él. «¿Cómo puedes portarte así con nuestra madre, Rodia?» murmuró, indignada. «Ya volveré, ya volveré a veros», dijo a media voz, casi inconsciente. Y se fue. «Mal hombre, corazón de piedra», le gritó Dunia. «No es malo, es que está loco», murmuró Rasumikine al oído de la joven, mientras le apretaba con fuerza la mano, «es un alienado, se lo aseguro. Sería usted la despiadada si no fuera comprensiva con él». Y dirigiéndose a Pulkeria Alejandrovna, que parecía a punto de caer, le dijo. Enseguida vuelvo. Salió corriendo de la habitación. Raskolnikov, que le esperaba al final del pasillo, le recibió con estas palabras. Sabía que vendrías, vuelve al lado de ellas. No las dejes, ven también mañana. No las dejes nunca, yo tal vez vuelva, tal vez pueda volver. Adiós. Se alejó, sin tenderle la mano. Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te propones? No se puede obrar de ese modo. Raskolnikov se detuvo de nuevo. «Te lo he dicho y te lo repito. No me preguntes nada, pues no te contestaré, no vengas a verme. Tal vez venga yo aquí, déjame, pero a ellas no las abandones, ¿comprendes?» El pasillo estaba oscuro y ellos se habían detenido cerca de la lámpara. Se miraron en silencio. Rasumikine se acordaría de este momento toda su vida. La mirada ardiente y fija de Raskolnikov parecía cada vez más penetrante y Rasumikine tenía la impresión de que le taladraba el alma. De súbito, el estudiante se estremeció. Algo extraño acababa de pasar entre ellos. Fue una idea que se deslizó furtivamente. Una idea horrible, atroz y que los dos comprendieron, Razumikine se puso pálido como un muerto. ¿Comprendes ahora? Preguntó Raskolnikov con una mueca espantosa. Vuelve junto a ellas, añadió. Y dio media vuelta y se fue rápidamente. No es fácil describir lo que ocurrió aquella noche en la habitación de Pulqueria Alejandrovna cuando regresó Razumikine. los esfuerzos del joven para calmar a las dos damas, las promesas que les hizo. Les dijo que Rodia estaba enfermo, que necesitaba reposo, les aseguró que volverían a verle y que él iría a visitarlas todos los días, que Rodia sufría mucho y no convenía irritarle, que él, Rasumikine, llamaría a un gran médico, al mejor de todos, que se celebraría una consulta, en fin, que, a partir de aquella noche, Rasumikine fue para ellas un hijo y un hermano. Este audiolibro fue creado exclusivamente para Plus Magazine.